Alba Tricina es titula musicistino y componistino de la déc sepa yarcento. Sí si pasígis se an en la rica carmelanina monageio Santa María de Araceli en Vicenzo, y och dec kilómetro y occidente de Venecio. Dumb la yaro y decía si restado tie si atingis monahan hierarchión Kaj fariĝis abatino de 1636 ses centridek ses ĝis mil ses centtridek ok kiel komponistino, ŝi estas plej pro la nobleco de siaj komponaĵoj kaj la plena maniero per kiu ŝi prezentis sian muzikon ĉe Santa Maria ŝi studis sub la majstro de kapela Leone Leoni. Populara pastro Cai componisto Ciu estis conata Pro sia capablu musigigi textoin Li publicigis multa in libroin Prisiai motetoi Ciel ofte ocasis En tiu epoco La verkistoi Includis quelca in vergoin De siei plei talentai Lernantoi Estas tiel Cie componajo editricina Estas inclusivitai en la cuara libro publicitai de Leoni, Sanctai Floroi, la vergoi de Alba Tricina en tiu libro consistis el cuarto motetoi, libro cuarto de moteti a uno cuatro voci. Si a pleri marquinda en la presentita vergoi estas titolita vulnerasti cor meum, qui usas la texton de la Biblia verco canto de la Cantoy, anca uconata que la alta canto de Salomono. verco de trisina, estas pezo por un unura bocho que continúa vaso. La texto de la canto, estis ege populara en la de cepa y Arcento, en la católica Eclesio, charla alegoría esta mal malprecisai por apliqui ilin al multa y malzamai situaciói. Citiu texto ne estis usata cutime dun meso, sugestante que probable giesti esti dedicita al persona de botezo, ca por la pli granda pli publica loco de la mem. Citiu privata contexto subestrecas la profunde intima naturon cae de la texto cae de la musica aranjo de Trisina que permesis al humil acredanto farigi uno cundio en beata fervoro. En la decesa cae dexepai arcentoi, la santa musico estis vidita quie el rimedo de trascendenzo, quie el voglio tra quiu oni povas alproximigi al diezo. Musico cae harmonio permesis al interpretistoi cae al auscultantoi agordis sien spiritoin al dio atingante extasum tiar virino la epoca suposo estis malprirazia kai tial pri mal al extaso kai al supernatura interveno au de la dio au de la diablo ne shainis crange che virino i presentis musicon por atingi cun i dio Leoni clariconis citian mystican culturon. Charli situigis la musican capablon de Trisina ene de la categoría chiela, subestante que persia músico Trisina povus crescigi en la auscultanto rectan ligon al dio. Kion prila music verchista carriera de Tricina vasillas tutte sulla pubblicajo en Sacri Fiori nur tii quar componajoi de Tricina plu vivas ancal per chiti u libro de motetoi ni excias prichia i compona incapvoli cai prila talento de Tricina Por la música presentado, al tío Chi Leone aludas en la de dicho de siaverco al tricina. En Chi tío mi de sancta y floroy, la amata y rosoy estas interplectitae a la gracio de via y noble y componajoí. Tíel estis tutte justi. que mide dichu al vi, char per via melodía vocho, via dolcha acento, cai per via grazia canto cai ludado, vi igis ilin piri cielan harmonian.